Qué bueno que podamos compartir juntos este tiempo leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Lo estamos haciendo en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo seis del libro de Éxodo. Éxodo capítulo seis. Repito la cita bíblica. Éxodo capítulo seis. Dice así la palabra de Dios. Jehová respondió a Moisés.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 Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coad y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron ciento treinta y siete años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias, y los hijos de Coad, Amram Isar, y s a r Hebrón y Uzziel. Y los años de la vida de Coad fueron ciento treinta y tres años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual d i o a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete años. Los hijos de Izar, Coree,